Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente un programa más de cosmonautas. Y bienvenidos, ahora sí, de unas vacaciones excelentes, ahora sí, de que varias personitas que se fueron de vacaciones, Semana Santa, Semana Pascua, qué rico, que disfrutaron, que salieron a disfrutar el campo, la playa, este rancho, vacas. Ahora sí, lo que ustedes hayan querido es, ahora, totalmente válido al haber salido un rato de la ciudad. Y los que no, pues, nos ni modo, disfrutamos de la bella ciudad, Y disfrutamos de, ahora sí que las calles estaban solas y había una soledad exquisita, que la disfrutábamos y este nos conmemoramos con nuestras calles. Bueno, ahora nuevamente tenemos aquí a otro invitado con nosotros, se llama Miguel Hernández, y nos va, nos va a hablar sobre lo que es la alimentación original del ser humano, qué tan importante es la alimentación del ser humano. ¿Qué es lo que nosotros realmente a, este, a veces, ahora sí como estamos acostumbrados a comer de todo y terminamos inflamados del estómago, con dolor de cabeza, a veces con náuseas, sentimos mareos, a veces dices, ay, no me cayó la comida, me siento muy mal, esto no estaba bien, esto aquello, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo esto, ahorita Miguel Hernández nos va a hablar de ello. Hola, ¿qué tal Miguel Hernández? Muy, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo has estado Miguel? Muchas gracias por tu presencia. Excelente, gracias por invitarme y va a ser todo un placer compartir algunas experiencias, eh, sobre todo de la alimentación natural con todos ustedes. Ah, muchas gracias Miguel. A ver Miguel, pues cuéntanos cuál es el... El rol que tú realizas sobre de esto, sobre lo que es la alimentación. Eh, ¿A qué te enfocas con lo que es original del ser humano? O sea, la alimentación original. O sea, ¿qué es a lo que se enfoca? ¿Cuál es la originalidad que tú te, te basas? Ah, muy bien, mira. Eh, me baso sencillamente en que cada especie de, de ese planeta... De, Perdón, son eh, la especie animal, la humana, eh, la especie vegetal. Eh, es, esos reinos, esas tres especies, eh, se distinguen por un tipo específico de alimentación. Y el tipo específico de cada especie eh, va a estar determinado nada más ni nada menos que por la configuración propia de cada especie. ¿A, ¿A qué me refiero? Sí, a ver, Miguel, ah, explícate. Eh, <risa> <Muy> <risa> ya me hablaste bien. en chino. Muy bien. Entonces, <risa> se basa básicamente en dos en dos situaciones, en dos aspectos, Blanca. Se basa en la configuración propia de cada especie y en la configuración natural del entorno. A ver, explícanos, danos un ejemplo. Por ejemplo, eh, lo vegetal. Muy bien, el árbol. Ajá. Mira, el árbol, el árbol. Eh, por sus raíces se nutre uh -huh. y a, aparte de que lo sujeta, lo mantiene erguido sus raíces por ahí se basa principalmente su sistema de alimentación, su sistema de nutrición. Uh -huh. Entonces, ¿qué define la alimentación de las plantas, el sistema de alimentación? Lo que puedas adquirir con tus raíces, con las raíces que tienen, ¿ves? Uh -huh. Entonces, ¿qué define el tipo de alimentación de, de un tigre? Ah, muy bien. Lo definen los colmillos. Es un cazador, para empezar, es un cazador. Ajá. Lo definen los colmillos, lo, lo, lo definen las poderosas garras y peligrosas, además. Eh, lo define eh, la fortaleza, la agilidad que tienen esos animales. ¿Y la agilidad. Los Ajá. Eh, entonces tú dices, bueno, ¿se va a comer un árbol? Este, ¿Este cazado se va a comer un árbol o va a ir a cazar debajo del agua? A ver, como que por lógica tú vas definiendo un tipo de alimentación para este cazador de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, observamos que, que, que su alimentación son, son, son los animales que, como la gacela, como las reses como... Eh, conejos, conejos ajá. Uh -huh. entonces tiene una gran agilidad fueron dotados por la naturaleza con una gran agilidad un, un este uh, un un sigilo para estar al acecho y una paciencia para lanzarse en el momento en el que en el momento en el que la presa se descuida uh -huh. ¿Ves? son las herramientas que tiene y, y, y esta este tipo de herramientas define el tipo de alimentación de, ...de esta especie, ¿verdad? Mm. Habrá otras especies que, por ejemplo, vuelan... ...otras especies animales... ...que, que por ejemplo, vuelan... ...que tienen en un pico... ...entonces esto ya va definiendo... ...un tipo de... ...de sobrevivencia... De, de, cómo, ...de cómo logran sobrevivir... ...esas especies, ¿verdad? Pero hay que, hay que observar bien... ...la configuración que tienen... ...entonces... Eh, en, el, ...en el fondo... ...en el agua, por ejemplo... Eh, las ballenas los peces las pirañas todo todo tipo Tiburones. de exactamente entonces no, no serán cazadores marinos pero por ejemplo no, no pueden por su por su configuración si sí, un tiburón no puede salir a cazar un tigre verdad exactamente uh -huh. eh, entonces lo que alcancen lo uh -huh. que alcancen con sus colmillos porque tampoco van a abrir las, las las fauces el, el tiburón como si fuera un cocodrilo Uh -huh. No, nada más lo que alcance con su sí. con, con su dentadura, que es su herramienta. Uh -huh. Son sus utensilios de cocina, uh -huh. por llamarle de alguna forma, ¿verdad? <risa> y todo, todos los, los, los seres en este planeta estamos dotados con una configuración que nos que propicia para hacernos Ajá. sobrevivir en el, en el planeta. Bueno, y, y ahora hablando, Miguel, nosotros los seres humanos, a ver, ¿cuáles son nuestros utensilios de cocina? Ah, muy bien, Ajá. excelente pregunta. Mira, nosotros, del ser humano, después de que dejó la leche materna, eh, empezó a desarrollar lo que vienen siendo sus verdaderos y su, sus originales eh, herramientas, u uh, utensilios de cocina. Eh, no nacimos con un tenedor, no nacimos con un cuchillo, no sí. nacimos con una cuchara. Entonces lo que empezó a desarrollarse en cuando dejó la leche materna empezaron a brotar los dientes, que es Ajá. la primera herramienta. Empezaron a fortalecerse los dedos, a fortalecerse los músculos, Ajá. las manos, para qué? Para que poder, para poder ser independiente y poder sujetar y, y hacerse llegar su alimento real. Ah, interesante. Entonces, bueno, en base a estos a estos antecedentes, uh -huh. ¿cuál viene siendo el alimento? Mira, el alimento que está más sencillo y más fácil, eh, en primer lugar es el es el sol, el aire y el agua. Porque ellos no van a correr en el momento en que en el que lo requieras. Ajá. por automático los va, los vas a los vas a ir adquiriendo, entonces ah, entonces los elementos como es el por ejemplo el fuego aire tierra el sol que es el fuego se podría decir este entonces estamos hablando de que son, son alimentos que el ser humano necesita exactamente mira para terminar con lo de, con lo de la configuración y, y este, luego ¿Entramos a ese tema? Uh -huh. Sí, comentar más sobre los elementos, uh -huh. sobre cómo alimentarnos, cómo tomar exacta, precisamente como si fuera un alimento, cada elemento, ¿verdad? Uh -huh. Mira, entonces la configuración que tenemos, Blanca, por ejemplo, los brazos, uh -huh. eh, los brazos, las uñas, este, los, los, los dientes que tienes, este, qué se te afigura que puedes comer, de lo que ya hay en el planeta, o de lo que en un principio hubo en el planeta. Sí, pues la fruta. ¿Verdad? Sí. Entonces, tenemos los brazos, y, y los árboles como… Hasta como, la manzana, así, cuando le hacen uno exacto. así, ¡qué rico! <risa> los árboles te están ofreciendo, te están sí. ofreciendo, las ramas están como extendidas sí, para que… Sí, con los brazos abiertos. Pues, sí, pues, llégale. Tómame, el, ajá, aquí exacto. soy, soy todo tuyo. Toma lo que, que guste ¿verdad? Exactamente. En el momento en que quieras. sí. Entonces, sujeta la, eh, sujeta la fruta, la, la arrancas, Ajá. eso sí puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes la, los dedos y tienes los músculos suficientes. Para. Te puedes subir al árbol, sí. eso también puedes hacerlo. Tus piernas son fuertes Ajá. Y, y, y ágiles y bueno, de alguna manera te puedes, eh, estás configurado para subirte al árbol, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso sí puedes hacer. Si puedes comer de, lo, de la hierba que hay en el, en el piso, Ajá. también puedes tomar agua. O sea, también puedes hacer… Sí. El, son cosas que puedes hacer con las manos, con lo que tienes, con lo que fuiste provisto con anticipación. Exactamente. Muy bien, entonces, la alimentación, aquí el punto de lo que yo observo es que la alimentación original del ser humano… Se fue desviando, ¿verdad? Exacto, pero no fue ni más ni menos que el, l, los frutos de los árboles. Y me refiero a los frutos con todos los frutos, porque Ajá. las nueces también son frutos. Sí. El cacahuate, el pistache, la almendra, sí. la avellana. todas las proteínas. Ajá, las nueces eso son, son frutos, Ajá. ¿verdad? Entonces, todo esto lo puede, lo, lo puede consumir el ser humano basándose ni más ni menos que en sus utensilios de cocina naturales, Ajá. ¿verdad? Entonces, para comer los vegetales, las espinacas, el brócoli sí lo podemos hacer, ajá, sí lo podemos hacer, ya ya algo por ejemplo dice no pero pues la carne también bueno pero para, para comer la carne necesitas asesinar en primer lugar sí y, y el ser humano no es un cazador ni tampoco tiene instintos asesinos no verdad entonces aquí si se sería... no estamos cortando cabezas de ahora sí que de vacas <risa> exacto entonces Eso es muy importante, porque obviamente no fuimos provistos como cazadores. No tenemos los utensilios de cazador, no tenemos herramientas de cazadores. Que, que la inteligencia y la desviación nos hayan eh, este, propiciado. propiciado que el arco, que las flechas, eh. que los cuchillos, que las pistolas, eso es otra cosa. Que las bombas nucleares ah, ya la cambiaron. Exacto, al, al extremo, ¿Eh? de, al fondo, ¿verdad? Pero, este, no, es lo que la naturaleza, de lo que naturaleza te, te proporcionó. Ajá. Entonces, basándote en esa lógica y sin que, por una parte, sin que transgredas alguna ley natural... Oye, Miguel, una buena pregunta. Yo quisiera hacerte la pregunta de, sobre de este hecho. <coughs> ¿Qué hay del chayote, el brócoli, el coliflor? Eh, esas verduras que, que tenemos la costumbre de cocerlas. ¿se, ¿Se deben de cocer o se deben de comer al natural? Porque, por ejemplo, un chayote... Es riquísimo comértelo ya... Así como al vaporcito... Porque se disuelve riquísimo en la boca... Porque Exacto. así natural... Así como que no, no sé... Es como la papa también... O sea, hay varias verduras... Que se necesita de una... ¿Cómo es en cocción? Uh -huh. Digo, para que pueda... O sea, nosotros como seres humanos... Podamos obtener esa alimentación... Un poquito más blanda... Como tú lo acabas de decir... No tenemos... Los dientes para hacer ese tipo de cazador y comernos y devorarnos el chayote así crudo y la papa cruda. Y, o la zanahoria, quizás sí, la zanahoria todavía, pero co ¿qué tal de la papa y del, como por ejemplo, coliflor, el chayote, la calabaza, el brócoli? Ah, sí, muy bien. Mira, bueno, para empezar, el chayote, y el, el, el chayote es, es, es fruto. Ah, sí. Ah, es fruto. De hecho, vamos a. El chayote a, es fruto. Ajá. Vamos a partir del hecho, del, del punto desde que lo que nace por flor es fruto. Ah, no ajá. sabía. Entonces el jitomate viene siendo también un fruto. El tomate Eso sí viene ya me habían dicho ajá. que el jitomate es fruto. Ajá. Y, y, y lo que sale de flor es fruto. Ajá. Fíjate, no sabía. Ahora sí que yo sabía que por nuestros este, antepasados, los aztecas. Este, amaban y adoraban el jitomate que eran como para ellos es el y todavía está la fecha pues dime es un platillo que enriquece todos Exactam los platillos exactamente. Exactamente, aparte de que es muy para nutritivo para los platillos mexicanos y yo creo que hasta culinarios internacionales no internacionales perdón exacto este es uno de los frutos importantes exacto bueno mira eh, regresando a lo de tu pregunta mmm, es muy interesante mira tu pregunta Y te voy a decir una cosa: eh, todos los frutos, eh, o sea, nuestro diseño anatómico eh, sí, sí, sí prevé el, el, el consumo de los frutos que hay en la naturaleza. Uh -huh. Obviamente la, la, la sandía, pues sin cáscara, ¿verdad? porque si sí, sí es muy fuerte para. Bueno, si sí la podemos masticar, si sí tenemos esa capacidad en uh -huh. el aparato dental para titular la, la cáscara de la sandía, pero el chayote es más blando. La Ajá. papa es más blanda. Y en cuanto al sabor, mira, hay dos cosas bien interesantes. Si consientes tu dentadura, la vas a hacer inútil. Como en el momento en que, en que empiezas a, a, a tener deficiencia en la vista y, y de inmediato vas por unos lentes. Ajá. ¿Ves? De, de, de, haces dependiente de... Eh. Te haces dependiente de... Ajá. Entonces no hay que consentir, por ejemplo... El aparato dental se hizo para que trituremos, Ajá. ¿ves? Eh, en el momento en que dejemos de hacer eso y, bueno, ya la, nuestra civilización es lo que ha hecho. Exacto. ¿Verdad? En, en base a, a, al avance a los avances tecnológicos que ya nos proporcionan las cosas casi cocidas. Exactamente. No, no hace falta que las introduzcan ya en la boca, ¿verdad? Eh, exactamente. Del, de sí, como personas. las latas, ¿no?, de... Las latitas es de que ya está el elote, que ya están los champiñones, que ya está... O sea, ya nomás llegamos y lo vaciamos en la ensalada o lo que vamos a hacer. Es ya. un cruel engaño, ¿eh? es un cruel eh, engaño. Sí. ¿Por qué? Porque mm, estamos diseñados para alimentarnos de lo que nos provee la naturaleza. Un, unos elotitos enlatados no, no, son, no son al 100% de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque, mira, básicamente por... por Dos o tres aspectos, principalmente porque ya vienen cocinadas, ¿ves? Entonces, eh, al, al cocinarlo ya le quitaste ciertas cualidades a las vitaminas, ya asesinaste varias vitaminas que no que no soportan ciertos grados de temperatura. A eso era lo que yo me refería sobre el chayote, la papa, el coliflor, todo ese tipo de verduras que las cocemos. Ah, muy bien, mira. Hay un punto en el que no pierden todas sus propiedades. Ajá. A, a mí me gusta el chayote crudo. Uh -huh. Me gusta el brócoli crudo. Me gusta la mayoría de las verduras me gustan crudas. Pero yo tengo una disciplina de, desde hace mucho tiempo y, y no, no no soy tan, tan cerrado como para decir, pues todos tienen que hacerle así. Ajá, exactamente. Pero, este... Pero para los que no estamos acostumbrados, ¿quién nos aconseja? Ah, muy bien. Comerse un pedacito de chayote para que no le tengan miedo, así crudo. ¿Crudo? Un pedacito de calabaza crudo Para que vean que tiene un sabor riquísimo Es que debemos rescatar este Blanca lo que viene siendo El, el, el auténtico sabor De, de, de los alimentos Ajá. ¿Por qué? Porque digo rescatarlo Porque realmente la, la calabaza Ya no se come como es Ya ves que le ponen que su mantequillita Que su huevito sí. Que frita con ¿Qué aceite Exacto. Ya lo revolvemos con otras, con otras cosas Bueno Exacto. Entonces, en el momento en el que tú te decidas a comerte un, un trozo crudo, en ese momento empiezas a rescatar el verdadero sabor, de la, el auténtico sabor de las cosas. Uh -huh. Y tú a tu paladar lo empiezas a, a, a educar, ¿verdad? A, a educar de, de una manera. Yo sé que a lo mejor, natural. Miguel, es un poquito muy difícil para todos nosotros que no estamos acostumbrados a, a ahora sí, como tú dices, a este, ahora sí, a comer con esa na naturalidad. Pero en cierta, por ejemplo, en una cocción de, de las verduras, ¿cuánto nos podrías tú recomendar que pudieran cocerse? No sé, unos 10 minutos a vapor o este 15 minutos cuando mucho, no sé. Exactamente, para las personas que no están acostumbradas a cocinar al vapor, Ajá. son aproximadamente, después de que lavaste tus verduritas, desinfectaste sí. debidamente… Eh, las colocas las colocas en un recipiente con poca agua Ajá. y a fuego lento uh -huh. entonces de esa forma no pierden no pierden mucho sus propiedades uh -huh. verdad entonces ah, exactamente como mencionas entre 10 y 15 minutos en el punto en el que en el que No pierdan el, el, el dulzón, el sabor dul, dulzón, eh. el sabor dul, dul, dulzón que tiene sí. la, la, la calabaza. La Porque sanadora. una vez ya hace tiempo, y yo, bueno, yo es el clásico, ¿no? De cuando desde niños, ¿no? Que nos peleamos con las verduras y la mamá, ¿no? Que la mamá, cómete uh -huh. las verduras. Y te da todas las verduras, todas aguadas, todas feas. Y estás ahí comiéndotela uh -huh. y tú dices, esto no tiene nada de sabor. Y es a lo mejor esa es a lo que tú te referías, ¿no, Miguel? Sí. Que a lo mejor, o sea ahora sí por no tener la cultura y no saber cómo realmente saber cocer las verduras desde muy niños tenemos esa hasta como ese pleito no con las verduras ay mi mamá me va a dar otra vez verduras y estás ahí hasta comiéndote las verduras sin sabor hasta hace ya tiempito ahora sí que entrando ahora así como a las cuestiones de, de comida internacional platillos Es cuando probé, me acuerdo muy bien, lo que es el brócoli, la calabaza. Y como tú dices, este, este, o sea, tenía una mínima, mínima ecuación. Exacto. Pero tenía un sabor, híjole, no, no, no. Es, o sea, ahí es donde me cambió totalmente la mentalidad. O sea, de que estaba peleada yo con las verduras. Más bien aquí, pues, so, mamá, qué bueno que no me está escuchando, ¿verdad? ¿eh? Pero... Pues mi mamá no sabía cómo cocer las verduras. Y a lo mejor quizá bueno, la mayoría de las personas no lo sabemos realmente cómo cocinar las verduras, cómo llegar a ese punto de ecuación para poder, como tú dices, que no se acabe ese sabor original y no matar las vitaminas que cada fruta o verdura nos provee. Exacto, es que es muy difícil porque no todos, no todas las personas, este... Eh, ...nacimos sabiendo todo, ¿verdad?... Okay. ...entonces son cosas que se van aprendiendo en el camino... Ajá. ...exactamente, pero... ...pero sí, seguramente... Eh, ...por falta de información... Y por temor a que quedaran bacterias o algo, les daban un cocimiento mucho Super más uh, Más prolongado, pero pues lo único que comías era puro... Gabazo. Exactamente, sí. y no le daba ningún sabor, de absolutamente hecho, nada. De, de, de hecho, la, la, los minerales no a se pierden, por más que las cosas, los minerales no se pierden. los minerales no, bueno. Quedan entonces en el caldo, por ejemplo. ¿Qué te parece, Miguel? Si nos vamos a ahora sí que a, a una breve pausa. Y regresando, hablaremos sobre lo que son las minerales que acabas tú de mencionar. Desde luego. Gracias. Regresamos nuevamente aquí con nuestro invitado Miguel Hernández, que nos estaba comentando, ahora sí, unos temas muy interesantes sobre lo que es la alimentación original del ser humano. Miguel, este, nos quedamos sobre lo de la cocción, sobre los alimentos, y creo que nos, al último nos comentaste sobre que no hay, no se pierden los minerales. A ver, ¿cómo está eso? Coméntanos. Así ah, me da algo muy importante desde, antes de contestarte eso es que. Eh, si ya si los alimentos necesitaran algún tipo de cocción, ya este vendría en cada en cada zona arbolada o en cada huerto habría una estufa provista de, por el criador, ¿no? Alguna estufa para que hay natural, ¿no? Sí, porque ¿qué cosas hay tus alimentos? Pero realmente realmente créanmelo, realmente el, el mejor cocinero es el sol. Increíble. Entonces, este, el, el sol con sus ayudantes, el aire, el agua y, y, los, y, y los minerales de la tierra le dan el sabor exquisito y preciso a cada alimento, mm. convirtiéndolos en, en el manjar que, que son cada uno, ¿verdad? Sí, no, sí, es una, ahora sí que es una, ¿qué podemos decir? Es una bendición todo la, lo que la tierra y todos los elementos que tú acabas de mencionar, ¿no? Que nos provee sobre la de, todo el, ahora sí que la, las, las frutas, las verduras, qué riquísimo, eh, qué sabroso. Tienes toda la razón. Sí, mira, pero volviendo al punto de que del, del de la cocción, ¿verdad? Sí, entre menos cocinemos las cosas es mucho mejor. Ajá. Yo la verdad, cuando empecé, tengo muchos años, de, aproximadamente desde el 84, que transformé el sistema de alimentación, oh, exento eh. de, de, de carne, pues Ajá. sobre todo todo tipo de carne. Sí. Este, pero en el transcurso de todo este tiempo he venido mejorando cada vez el sistema. Ajá. ¿Por qué? Porque me interesa me interesa mi cuerpo no es que es lo principal que, que tratamos de que el cuerpo dure más tiempo Ajá, pero que eh, no se oxide que, que sea de calidad verdad que sea tiempo de calidad así es entonces este vamos tratando de, de, de ponerle a nuestra mesa en nuestro en nuestro platillo ponerle cada vez un poco más crudo Ajá. verdad entonces en el caso del cocimiento del chayote del brócoli de la papa Darles un tiempo, por ejemplo, si es un, un, un este, una especie eh, durita como la zanahoria, el chayote, la papa, el, ajá, ajá. este, lo partimos más. Uh -huh. ¿Para qué? Para que esté menos tiempo en el fuego. Ah, perfecto. Muy buena... Ahora sí que muy buena receta sobre eso, Miguel. ¿Verdad? Y, y este el tiempo casi nunca excede a los 15 minutos. Uh -huh. Son, Dices que entre más cocción, o sea, los minerales no se pierden. No, de lo los que minerales sea? no se pierden. Quedan en el agua. Uh -huh. De hecho, sí, se eliminan de la fruta porque se caen, se eh. caen. Y quedan en el agua que está en, el, uh -huh. en tu recipiente donde uh -huh. lo cocinaste. Órale. Y el agua lo tiramos. Ahora sí que dicen. ¿Verdad? entonces este hay que tener cuidado con eso. Uh -huh. Entonces hay que tomarnos el agua, verdad, porque sí. vienen algunas vitaminas y pues todos los minerales de, de nuestras a, alimentos que pusimos al fuego. Oye Miguel, fíjate que hace poquito, bueno tú mismo me comentaste que no se podía hacer la combinación. Ahora sí que este del cuando te comenté que me tomaba yo un jugo de zanahoria con naranja. Y tú me dijiste que esos dos no se llevaban porque no eran, uno era qué, verdura. Compatibles. Y, exactamente, compatibles. Como ahí, a ver, explícanos cómo está eso de que no son compatibles. Ah, bueno, mira, lo que sucede es que en base a su composición química, a algunos productos naturales, por más naturales que sean, y por más que fueron hechos especialmente para ajá. el ser humano, este hay que evitar este eh, combinarlos por algunas algún tipo de consecuencias, por ejemplo, pueden producir gases intestinales, eh, este, eh, principalmente, ¿no? De, puede, puede haber alguna inflamación, entonces puede ser en, en un momento dado contraproducente o, mira, te explico una situación. Eh, en la situación de la naranja, la vitamina C es fuerte. Ajá. Entonces tiene un ácido que se llama ácido cítrico. Ajá. Entonces este, este ácido va a anular o a eliminar o a matar Ajá. a algunas vitaminas que son más más sensibles, como Ajá. la vitamina A, la vitamina e. la vitamina E. Ajá. Entonces este o la B1. Exacto, porque son son el ácido es muy fuerte. Ajá. Entonces por eso no se deben de combinar algunas cosas con otras, ¿verdad? Ah. Entonces, interesante. Entonces, por ejemplo, como el, el jugo de naranja siempre se debe tomar solo. Ma, ah, mira, eso es muy importante y, y que quede perfectamente claro y perfectamente grabado, porque es muy importante. Eh, el jugo de naranja no debe de existir simplemente blanca. <susurra> ¿Cómo? No, o sea, la naranja te la tienes que, el jugo de naranja te lo tienes que comer en el gajito, lo tienes que reventar entre los dientes y, y así saborear ese exquisito es el, la, el sabor la fibra, de la naranja la fibra. y comernos los pelitos, ¿verdad? De la... ah, es que todo eso te ayuda. Es la fibra, ¿no? ¿Tú crees que al creador de la naranja se le haya pasado y decir pues. Sabes qué, aguas te va a hacer daño la la, la fibra. Eh, mejor lo jugo. Ajá. Pues no, no son errores. Más bien son cosas que nosotros vamos este, transformando en el camino, verdad. Ajá. Pero para nada. Aparte, eh, eh, un vaso de jugo tiene muchísima azúcar. Sí. Aunque sea azúcar natural que yo sí. defiendo bastante. Ajá. Pero no puedes darle. Es agresivo. Esa cantidad de azúcar es agresivo para el páncreas. Sí. Porque da, le das un jalonazo a la, la, la, la, la insulina que, que requiere para desdoblar ese, esa cantidad, Ajá. enorme cantidad de azúcar, ¿ves? Entonces, eh, estás, estás este, mm, haciendo algo parecido, no digo que igual, pero parecido a que te comieras una cuchara de azúcar. Es con que no un puño de aguada. Sí, ¿No? no, es que no tiene caso, no tiene caso. Sí. Oye, clásico de eso, ¿no? De que la mayoría de las personas, yo me, ama, me acuerdo que hace ya tiempo, <túrets> <gracias túlining> hace cuenta que una prima vio, e íbamos a hacer ejercicio y gastábamos tantas calorías y yyy, salíamos con una así bastante sed y íbamos a la esquinita de ahí donde salíamos de hacer ejercicio y la señora con los litros de jugo de naranja. Y nosotros um -hmm. nos, cada quien nos tomábamos un litro de jugo de naranja hasta que un, o sea, un primo, un cuñado, no sé, de mi prima se cuenta que nos dijo, no saben, todo el azúcar que se están aventando. Ustedes van muy, Exacto. muy a gusto, dice que a quemar calorías, dijo y, y, y salen y se toman como, me dijo, Ve todo litro de jugo de naranja, es como tomarse, mejor un vaso de, de, azúcar. O a Exacto. un litro de azúcar. Entonces, desde ese momento o es sea, como que ya me agarró la o sea concientice que pues la vitamina C es una, una fruta que contiene bastante azúcar, exacto, entonces mira lo, lo que sucede en esos casos es bien sencillo, o sea pégate más a, lo, a, a apégate lo más que puedas a lo natural Blanca Uh -huh. Si sí, ya no hubo remedio y te tienes que tomar un jugo de zanahoria, o, o porque también tiene mucha azúcar el jugo de zanahoria. ¿A poco también? Y el betabel, sí, eh, extremadamente azucaradas, que son estos, ¿Sí? estos, estas especies. Ajá. Todo lo que, los, entonces las personas que venden, por ejemplo, los jugos, que es el de naranja, el de zanahoria y el de betabel, ¿contienen altos grados de azúcar? Muchísimo azúcar. La remolacha, el betabel, muchísimo azúcar que poco? tiene la zanahoria también. <ríe> Ahora sí que estoy sor totalmente sorprendida, ¿eh? Sí, entonces, este, es, es, es muy importante que nos apeguemos lo más que se pueda a lo natural, insistiendo, ¿verdad? O sea, lo natural que es comértelo sin hacer jugo. Exacto. exacto. Sin hacer esa extracción. No, no, no, es riquísimo, por ejemplo, que... Con toda su fibra. Eh, ajá, a, a pesar de que parezca así medio medio desagradable el tronido que haces con los dientes sí. al, al, al, al romper la, ajá, la zanahoria o sí. ese tipo de pero O sea, es que es el es el sonido natural, el de la licuadora uh -huh. no es natural No, pues no Para moler todo ese, todos esos no, productos No, y no tu, me, tu licuadora me pone de, hasta de genio y de malas cuando mi mamá usa la licuadora <risa> Ay, O sea, no, yo, que me... yo me escucho me Ajá. escucho a mí mismo y, y bueno la gente no está acostumbrada y yo me tuve que acostumbrar también a escucharme como Ajá. si fuera conejo comiéndome el, el apio este el perejil porque me, me encanta por las propiedades que tiene sí. y de hecho ya me ya me gusta porque me acostumbré al sabor del apio y del perejil así cruz a puño eh, este y se oye así el, el sonido de que estás masticando no de que a veces es desagradable Pero ese es el sonido natural. Oye, pero, por ejemplo, ahora que estás hablando tú del apio y del perejil, este, yo lo he escuchado también bastante, que es ahora sí que es muy bueno en los jugos. O que es... O hace un jugo de perejil, apio y nopal, por ejemplo. Ah, bueno. Y tantita agua, ¿no? Que sí. lo licúas. O sea, Exacto. eso sí es recomendable, ¿no? Me imagino. Sí, mira. Mira, aquí lo que sucede es que... Eh, volvemos a, la, a lo mismo mira hay que hacer un poquito de está interesante esa pregunta porque para empezar la jugoterapia es una una área que, que yo respeto y, y este reconozco porque bueno está mejor que la farmacéutica pues uh -huh. pero este no se debe hacer de, de manera mmm, frecuente porque los jugos pues los puedes tomar por un tiempo Ajá. Es, bueno el terapeuta te lo te lo dice Ajá. cierto tiempo ellos saben bien el, el tiempo que te los debes de tomar pero no hacerlo uno por su propia cuenta los jugos Ajá. tienen que venir receptados o, o si no simplemente para que no te metas en broncas sí. a, a la forma más natural que puedas o sea sí. si no quieres que te haga daño este, sí. mmm, comer mucho perejil Ajá que debes de hacer? Bueno, es el que te puedas comer. Es, es que te cansas de masticar el perejil. Entonces, la, la misma lógica te dice, pues, esta cantidad. Uh -huh. Y no somos rumiantes como para pasarnos Ey. todo el tiempo estar masticando, ¿verdad? Sí, yo hace poquito fui con una persona y a pedir un jugo verde. Y me dice, ¿con naranja? Sí, un chorrito de naranja. Y okay. me le puso perejil, me le puso apio, me le puso... No me acuerdo que le mezcló, hizo toda la mezcolanza y me dice te lo te lo cuelo. Le digo no así dámelo así como está no, sí, así dámelo. Ah excelente eh, este decisión uh -huh. sí por toda la fibra que contiene. Sí exactamente a mí me encanta el ahora sí como tú dices todo esa la, la las plantitas todo eso sentirlo en la boca. Junto con el jugo, me encanta. A mí sí me... okay eres de mi equipo. Sí. <risa> bueno, a mí sí me gusta. Y le, me comentó ella que la mayoría de las personas van y le piden, dice, que el jugo verde... Ajá. Y lo cuelan. No, cuélamelo. Okay. Entonces, para mí, así como que... Pues, entonces, yo digo... En ese entonces pensé, dije, bueno, entonces, ¿para qué? Se supone que son un alto contenido de fibras, ¿no? Es el jugo y las fibras y todo lo que necesitamos sí. el cuerpo. Sí, quiera las personas que lo cuelan simplemente están aprovechando mm. este, bueno la mayor la mayor cantidad de beneficios que son Ajá. las vitaminas y la gran cantidad de minerales que tiene el apio y, y el perejil este, juntos Ajá. de hecho si no mal recuerdo este, si no me equivoco este, el apio y el perejil juntos contienen todos los minerales que el cuerpo ocupa. ¿A poco? Ajá, entonces por eso son... Dicho antes? Sí, por eso son tan, tan frecuentes el, sí. el jugo verde, el Ajá. mentado jugo verde, Ajá, que a sí. veces le ponen piña sí. y a veces le ponen el, el, este, el jugo de naranja. A ver, como ahí que la piña, la piña es una fruta, ¿no? la piña es justa. Entonces, eh, no hay ninguna contradicción al momento de así de mezclarse, por ejemplo, ahora hablando como jugoterapia, junto con lo que es el perejil y y este y el apio. Mira, cuando es eh, jugoterapia y cuando el el que te lo recetó es una persona ajá, profesional, ajá. ¿saben? Hasta qué punto y saben hasta cuándo, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, ya son más, más, más detallistas. Pero, este, una de las de las cosas que vale puntualizar es que entre el lápio y el perejil contiene, la, este, repito que contiene la mayoría de minerales. Ajá. Entonces, los minerales no se destruyen. Uh -huh. los minerales no se si no se destruyen con el fuego menos se van a destruir con el con el ácido de la piña verdad que es que Ajá. es excelente el, el ácido de la piña para eliminar parásitos a poco eh, exactamente Buenísimo. por por lo por lo fuerte que es el ácido Ajá. entonces ya con un sistema eliminas casi todo tipo de parásitos de sí. su tra tracto digestivo uh -huh. oye Miguel este ahora otra pregunta Hay habemos varias personas que hacemos ese tipo de dietas, de por ejemplo las dietas de, de frutas, ¿no? De que por ejemplo hay gente que dice, yo estoy haciendo todo el día dieta de uva, por ejemplo, todo el día. Uh -huh. ¿Es, ¿Es benéfico eso para nosotros, para nuestro cuerpo? Sí, tonificas de una manera extraordinaria y, y lo dejas descansar, dejas descansar todo todo el aparato digestivo que te lo va a agradecer eternamente. Ah, entonces es, ahora sí que es una, ahora sí que es súper fabuloso, no, pues voy a hacerlo. Claro, porque mira, te voy a decir una cosa, eh, eh, el el sistema digestivo sufre de lo que no no te imaginas. Sí, me imagino. Cuando in, eh, cuando ingieres este productos que no son propios de, de, de, de asimilables para, para el aparato digestivo del ser humano por ejemplo como las carnes ¿no? exacto exacto la, la carne se tiene que podrir en el cuerpo para eh. poderse digerir entonces ahí está el ejemplo de que la, la mejor enseñanza pues de que no se puede consumir la carne exacto entonces este al podrirse crea alcoholes crea eh, gases intestinales sí. crea cosas nocivas que luego envenenan colitis. que van envenenando con el paso del tiempo y con la frecuencia que tú Ajá. practiques este sistema el torrente sanguíneo Ay. y ahí me imagino no sé que a lo mejor ahí también puede ser que la clave no de que hace la el explote no de lo del cáncer porque yo ves que hay mucha ahorita está como está de moda eh esa enfermedad del cáncer O sea, las células, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso, Miguel, sobre el cáncer? Pues yo no tengo mucha experiencia en esto, mucha información, pero yo me, me despreocupo completamente de, de este tipo de de, de enfermedades, del SIDA, y de este tipo de enfermedades que dicen que son incurables y que cuidado porque ya nos va a tocar y porque la, la mayoría de los seres humanos y etcétera porque qué? Porque si te apegas a, la, a lo natural, o sea, Ajá, si tú te apegas a, a lo natural, Blanca, despreocúpate completamente. Pero ahorita entonces, me acabas de dar la respuesta, porque, por ejemplo, el cáncer se da… Eh, ahora sí que ya es… Muchas personas han dicho que, han dicho que es por cuestiones ya emocionales, ¿no? Que se desprende y se… Es como dicen, detona eh, las, las células cancerígenas en nuestro cuerpo. Y más aparte, como tú lo acabas de decir, le añadimos la alimentación… Como es la carne, también Mira, este es un veneno que tú dices es, en el cuerpo. Exactamente. El médico más grande de todos los tiempos ya lo decía. Eh, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es una de sus frases eh, uh -huh. célebres. Eh, entonces, eh, el, la mayoría de los alimentos naturales tienen antioxidantes. La mayoría de fruta y de verdura tiene vitamina C. Ajá. Entonces no, no hay por qué tener una gripe, eso es, es anormal, es sí. ridículo que nos dé una gripe, ¿por qué? porque de la mayoría de, de, de, de, lo, de lo natural contiene antigripales, ¿verdad? es cuando tu alimento se vuelve tu medicina, pues es, es como lo clásico, ¿no? que todo el mundo dice en temporada fría, sientes fijado que está de moda aquí en nosotros, por ejemplo en nuestro país, la guayaba, ¿no? Exacto. La guayaba, el locote todo ese tipo de frutas que es muy bueno para todo lo, como tú dices, para lo de las vitaminas. Lo ya empieza, por ejemplo, ahora en esta temporada que es de calor, como los cítricos, ¿no? Los limón, la naranja, todo aquello que para reforzar las... El, ahora sí que la, las... defensas. Ajá, las defensas. Y luego el mango, el agua, ¿no? no me acuerdo, pero todos dicen... Una vez señora a mí me dijo, me dijo, es que como tú lo acabas de decir... El ser humano sufre porque quiere, tenemos... Y más aquí en nuestro bendito México, tenemos tanta calidad de frutas muy y abundante verduras. Y muy ah, exquisita. Ahora sí que tenemos para... Ahora sí que si no comemos es porque no queremos. Hasta te desenfadas y te, ya te enfadó tal fruta, vas sí, a la, vas la otra. Sí, exactamente. Sí, volviendo a lo de la prevención contra el cáncer. Mira, es que insisto en que nuestros alimentos tienen gran cantidad de anti antioxidantes también, Ajá. y los antioxidantes ayudan muchísimo a prevenir el cáncer, Ajá. En, entonces este eh, la vitamina C es, una, es un fuerte antioxidante, la vitamina A es otro antioxidante, la vitamina E es otro antioxidante, sí. y, y la vitamina E vienen todos los frutos oleaginosos, a ver. las nueces que mencionamos ah. hace rato todos todos los que es fruto oleaginoso ajá que es tiene alto contenido también de proteína, y de ¿no? De aceites, ajá, uh -huh. aceites naturales. Ah, mira. Son gran, grandes grandes contenedores de, de de de la vitamina E y de, de antioxidantes de primerísima calidad. Ajá. También han recomendado, por ejemplo, que que diera como lo de un puñito de nuestra mano todo lo que tú acabas de comer ahorita, ¿no? Que las nueces eh, este todo eso no es uh, pasas y este todo eso del bueno exacto de ahorita las, que acabas de decir cómo todos los que tienen aceites qué ah, oleaginosos es oleo oleo es de aceites ajá, um, oleaginosos, esos aceites a oleos <risa> <risa> <risa> que deberemos de tomar una porción de lo que es el tamaño de nuestra mano, o sea, lo que cabe en nuestra palma de nuestra mano. Y eso evitaría, ahora sí que bastantes trastornos en nuestro cuerpo. y Nos ayudaría, es como si comiéramos, este, ahora sí, como las vitaminas que ocupa nuestro cuerpo. Ajá. Hace rato mencionaba lo del ayuno y hay algo muy importante también, aparte de, de, de que… De que mineralizas Y este, vitalizas el organismo uh -huh. De hecho lo purificas Dependiendo del tipo de qué fruta que, que, uh -huh. que utilices Lo, lo depuras um, Pero aquí Uno de los puntos importantes Es que dejas descansar De tantas cochinadas al aparato digestivo uh -huh. Porque lo empiezas a dañar Desde que empiezas a masticar El, el, el, el, el, el panecito de la tienda Las galletitas de la tienda sí. Desde que las destaba, papitas y los des, churritos, Desde que sí. destapa lamentada las carnes, los de, taquitos. Desde sí. que destapas la mentada <risa> eh, este <risa> irónicamente llamada chispa de la vida. Ah. Que es todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál chispa de la vida? Es eh? chispa de la muerte. Entonces este Desde ese momento empieza a padecer todo Ajá. tu aparato digestivo, todo tu organismo. Sí. Porque lo que entra eh, por tu boca este, a, a manera de comida, todo eso está construyendo las células de, de, de tu cuerpo, <risa> definitivamente. Ah, Miguel, te veo como que dices... Ay, hablas y estás hasta, hasta, hasta saboreándote lo que estás platicando. Por supuesto, por supuesto. <risa> Ahora sí el contenido... Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco ahora sí toda la información que nos diste sobre lo que es la, la alimentación original del ser humano. Que eso nos ayuda y nos basa a, a tener una mejor alimentación sana como humano. Y a lo mejor ustedes se han de preguntar qué tiene que ver como nosotros los cosmonautas. Tiene que ver bastante. Dicen que los primeros contactados que hubo en este planeta Tierra fueron este más bien ellos vinieron a enseñarnos cómo realmente a este cómo crear nuestro planeta cómo alimentarnos y, y utilizar nuestro planeta y todos los elementos que acaba de mencionar ahorita Miguel que con eso conlleva para llevar un buen fruto que es el sol el aire la tierra el agua todos ellos fueron los iniciadores también de de esta agradable alimentación que hoy en día se nos ha olvidado. Esperamos que esto les haya servido para poder tener un poco más de conciencia y empezar poco a poquito a ir cambiando nuestra alimentación. Agradezco bastante a todos ustedes y los esperamos para el próximo jueves a la misma hora. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Por placer, buenas noches. El viaje continúa. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.radiocarton.com. Hasta pronto, cosmonautas.